Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos ceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es. ...y en las multitudes ...al hombre que yo amo Gracias a la vida ...que me ha dado tanto ...me ha dado el sonido ...y a el abecedario ...con él las palabras Que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, ilusalumbrando la ruta del alma del que es tú.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 Barbaría de vocia, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. ¿A quién defensa no tiene con la dos manos vacías? Y... La carta que he recibido me pide contestación.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 Nueve son comunitas con el favor de mi Dios, Para y... hablar, quisiera decir unas palabras. <risa> Vamos a cantar una canción que conformó nuestros repertorios juveniles y que hoy más que nunca sigue de actualidad en esta tierra, porque son la gente de esta tierra, chicos de esta tierra, los que le están lavando la cara un poco a las vergüenzas de ca los estilati se oxida con los vientos a tal vez intentarlo sola nace el periquito cosa de yo sin verdad es igual pero se ve la cuestión no cosa es vano este intento Läns studiante porque son la levadura El pan que saldrá del horno con toda su sabrosur Para la boca del pobre que come con amargura Para pesar para la cosa viva porque att leva under det mesta. När de får lära que att det är så är det så. När de får lära sig att det är så är det så. När de får lära sig att det Descubre lo que se esconde adentro del profesorio, y retiren los del territorio que llegó hasta el purgatorio, para pisar para la cosa, los libros e picatorio.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 Cada una con un balde, con su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón Aunque donde habita gente, la muerte es mucho mayor Enterraron la justicia, enterraron la razón Y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juan es peor El minero ya no sabe lo que vale su dolor Y arriba quemando el sol Sin comprender el color, con que pinta las noticias, cuando el pobre dice no, abajo la noche oscura, oro sale del carbón, y de arriba quemando el sol. de sucesos el mercurio y la safeta entre dietas para obesos chismes y falsos profetas confirmaba que sin besos se marchitan las violetas Sí, maldigo del alto cielo que no se expropió su canto sus décimas, su pañuelo su quincha, mal y su llanto viola de chicha y pomelo cacerolas del espanto no sé sí. habrá mi visto insolencia sí ya y alevosía La secuestran la fantasía, cuando clama la inocencia, llaman a la policía, sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor, Suerte tengo guitarra Y siempre subir de voz, Si me invitan a una farra Cuenten con mi corazón Hola sí. Volaron desde Chicago Unos gringos con corbata Una acrid de Santiago Sin pisar su pijamata Les dijeron que en mi pago Sobraba la serenata Sí Más sola que una maleta Unidada uh, en la Gran Vía Desde que se fue Violeta Enlutando la poesía Se extrañan con los poetas Las faltas de ortografía La cuellita de mi chile Los listos de Washington La mantilla en concosiles Que acribillan la razón a la viaja nos despide, y el Cristo que nos fundó. ¡Sí! Los pobres no somos ricos, y el pobre es más que la greda. La libertad cierra el pico, desde que hay toque de queda. Pregúntale a los filicos, ¿Qué hicieron en la moneda? Sí Pregúntale a los milicos ¿Qué hicieron en la moneda? Sí Pregúntale a los milicos ¿Qué hicieron en la moneda? Púntale a los milicos, que hicieron en la moneda. Sí. Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy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 Vad du än gör, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos en kärlek, så är du en kärlek. När du är i en kärlek, så är du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 gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque hasta cuando nos dura señores la penitencia caramba y sambal la cosa que viva toda la ciencia caramba y sambal la cosa que viva toda la ciencia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 Pienso y declaro, padre amigo hermano, quilost alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tal.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 du Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los materiales que forman Mi canto Y el canto de ustedes que soy mis Como no canto cantoy de todos que es mi tro canto gracias a la vida que me da gota del pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño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 Se sube, cambia la planta y se viste. He verde la primavera, cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño.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 Ya todo camio cambia, todo camio cambia, todo camio Pero no cambia mi amor por más lejos que me toque ni el, recuerdo, ni el color, cambio ayer un rap de cam así como cambio yo en estas tierras de Tan sublime, de sur a norte se jime, Jag Santa Mitra al corona. no tienen su medicina la providencia divina se llevó dulce vecina de la verde selva, huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra, chillaneja locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, Desenterrando cántaros de greda, Y liberando pájaros cautivos entre las ramas, Preocupada siempre de los otros, Cuando no del sobrino, De la tía, ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma? viola piadosa. Cocinera, Niñera, la bandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo, violeta par, charagüilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte pero los secretarios no te quieren y te cierran las puertas de tu casa y te declaran una guerra a muerte viola doliente porque tú no te compras ni te vendes porque tú no te vistes de payaso porque hablas la lengua de la tierra Viola Chilensis, ¿cómo van a quererte? me pregunto, cuando son unos tristes funcionarios, grises como la arena del desierto, ¿no te parecen? En cambio tú, Violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, Eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere. Tu voluntad se cierra cuando quiere. Y tu salud navega cuando quiere, aguas arriba. Basta que tú los llames por sus nombres para que los colores y las formas se levanten y anden como Lázaro, en cuerpo y alma. Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz, o cuando gritas como si te estuvieran degollando viola volcánica. Todos deben guardar, un profundo silencio religioso porque tu canto sabe dónde va perfectamente esto es lo que quería decirte continúa tejiendo tus alambres tus ponchos araucanos tus cantaritos de quinchimalí Continúa puliendo noche y día Tus toromiros de madera sagrada Sin aflicción, sin lágrimas inútiles O, si quieres, con lágrimas ardientes Y recuerda que eres un corderillo disfrazado de lobo Entré al clavel del amor. Cegada por sus colores, me ataron los resplandores de tan preferida flor. Ufano de mi pasión, dejó sangrando una herida, que lloro muy conmovida en el huerto del olvido. Clavel no ha correspondido. ¡Qué lágrimas tan perdidas! La inclemencia me ha hecho desnudo ciego. La fuerza me ha consumido. Följ Buscando la manera de promocionar un servicio o un producto, te invitamos a que te anuncies con nosotros aquí en Radio Cartón. Encuéntranos como publicidad radiocartón.com, telefonos 3310 94 y 3312448457 4484 57 Voy a cantar la última composición de Violeta Parra Mmm. -hmm. Dios y el mal pasar Luna luna no me dejes de I En la bandera, que va en su ilusión.